Muy buenos días a toda la Audiencia Nacional del Informativo Farco. A pesar de que el cambio llegó con una gran tijera en la mano, lo único que aún no logra recortarnos son las ganas de encontrarnos como pueblo y de alzar la voz por nuestros propios medios. La Biblioteca Popular y la Escuela Artística de Tupungato, junto a Radio Sin Dueño, celebraron un año más del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y festejaron también los nueve años de la primera emisora comunitaria del Valle de Duco. Una colorida fiesta que se repite año tras año. Convocando a la comunidad tupungatina, artistas y organizaciones populares. Escuchamos a Pamela Pizarro, integrante de Radio Sindueño. Estamos festejando los nueve años de la radio comunitaria y estamos festejando una vez más el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, aquí en nuestro pueblo, con nuestra comunidad, con un montón de artistas, vecinos y trabajadores también, y trabajadoras de la cultura. Porque bueno, también entendemos que el trabajo nos dignifica, el trabajo es necesario y en una coyuntura muy particular y muy hostil. Eh, bueno, nuestra comunidad se junta, se reúne, festeja y se encuentra también en espacios como estos. Así que, bueno, para nosotros es súper importante revalorizar el espacio público y revalorizar bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura del trabajo. Así que, qué bueno que también e n t e n d e m o s que la comunicación es un trabajo y la cultura también es un trabajo y la reivindicamos en estos espacios. Pamela nos habla también acerca de la importancia de la comunicación comunitaria y de su resistencia. En medio de las actuales políticas del gobierno nacional. Lo que nos motiva también, o motiva este festejo, es sentir y saber que hay otros medios comunitarios que también estamos、eh, en el aire, que seguimos trabajando con la comunidad. De hecho, en estos días también fue el cumpleaños de otra radio comunitaria compañera aquí en Mendoza, en La Mosquitera. Así que, bueno, eso, sentirnos parte del colectivo de medios comunitarios, sentirnos parte de Farco y de un montón de, de espacios,、eh, bueno, nos hace sentir también trabajadores y trabajadoras. Trabajadoras de la comunicación y parte activa de, de, de, bueno, de todo este proceso democrático que tratamos de seguir consolidando e n nuestros medios. Desde Tupungato, Mendoza reportó para Farco Germán Flores desde Radio Sin Dueño.